Uníos a nosotros, cambiad las cosas, imposibles, hola, ti. Tú, si las... torna un mes más tierra de barnaus radio si dices, si dices los programa de radio de RASO en aragones como siempre en radio Topo, la boda sin voz también en la nuestra LENGA yeah. Dende 2015 prevando de ser más fácil Vivir en Aragonés sin ganas de lutar, pero Aquí somos No hay más Las que no reblamos, Las que no nos vendemos Sin patrocinios Sin subvenciones Las Muggles del Aragonés Lo maquis gráfico, Las que no cambian de criterio Cada cinco minutos Si llevo en un malo Lo decides tú La nuestra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 Somos en las redes sociales. Me puedes buscar en los Millosbas de Zaragoza y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, Flickr, Telegram y Evox. Si quieres escuchar los programas anteriores, recuerda, pues descárgatelos desde de lo blog, desde barno.blogspot.com, desde la plataforma de podcasting iBox e con b y dos os y desde de la web de Radio radiotopo.org, aunque también robarás, pero que sí toda la resta de programas de esta Radio Libre Zaragoza en que llevamos más de 25 años informando lo pueblo. Recuerda, no más lo pueblo, informa lo pueblo. Y además también pues tengo los bel programa apoyado en YouTube y cosas así, bueno. Que no haya de maltrobar, que me busques, Tierra de Barnaus. Te charra Carlos García Esteban y recuerda que si es farta de cuñaos, ascuita Tierra de Barnaus. Oh, sí. Y lo que no hay imposible, como nos dice no hay lo que no hay imposible, y Fer, servir la aragonés. En la nuestra vida cutiana todos los días lo contrimostramos con muchas cosas de las que escribimos, de las que leyemos, de las que disfrutamos, y creo que sí, pues también con este... Con este... programa de radio que todos ofrecemos desde Radio Topo desde la 101.8 de FM Zaragozana. Una noche más tierra de Barnaus, Continuamos aquí, pues, iso prestando de fer más fácil vivir en Aragonés. Sí, también en Zaragoza, también en en el centro do país y, pro que si en todas las en todos los rincóns que el Aragonés arribe en todas las partes de esta tierra aragonesa. Imposibles. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, un programa de esos monotemáticos, como los que Febanos antes más y como los que continuamos fendo de Cabotacuan en, en, esta, en esta temporada, en esta cinquena temporada, ya llega la, la cinquena tierra de Barrenos País, lleva una loquería cuando empecé y pie con, con esta movideta ya fa cinco años, cuasi. Y, y bueno, pues aquí continuamos, ¿no? Cinco temporadas, de pues, dando oferte Dando oferte y también, pues, informando de muchas cosas. En este caso, en este programa, ya digo, monotemático, en este programa especial, íbamos a charlar las 26 cenas, jornadas, das luengas de Aragón. <risa> Unas jornadas que organiza como todos los años la Asociación Cultural Nogará que se farán desde el 1 calor de 13 de abril de este año, ya lo tenemos aquí a, a tocar cuando se me emita este programa y que bueno, bueno vienen cargadicas, cargadicas de a saber las cosas muy muy interesantes Y son 26 años ya que le van a hogar organizando estas jornadas que han tenido a Chen, pero interesan, se han feito a saber la actividad de toda mena, pues tastes, visitas turísticas, charradas, pero que sí, visionados de, de pelis, en fin, bueno, tendríanos para conciertos... tendríamos para pa ampliar varios programas, pero bueno, lo que, nos, lo que nos centra hoy, lo que hemos de charlar güey, hoy esas 26 enas jornadas, esta nueva edición de, de las jornadas de las Luengas de Aragón, aunque nos trovaremos con sabe las Cosas. Y vamos a tener este programa especial de todo para charlar de qué van estas chornadetas Y vamos a tener muchas convidados y convidadas, va a pasar por aquí muy chen, así nas, que si todos parís... no lo dicemos para más en Tabán metemos una mequeta de música, Que vamos a sentir muchas de las collas que salen en Ozagher Chilo 1 y 2 los dos discos de Rason Aragonés que ha publicado también la, la asociación cultural novara y y, y todos dijimos con música entre que voy fendo la primera trucadeta de teléfono y tendremos a la primera convidada a escape en un petén venga que vaya bueno y todos vamos a escape Amago de Zagombelo. Bueno, y por razón, es una mica lochística, si vamos a ir blincando de actividad en actividad, no va a estar cronológico, chico, pero eh, bueno, ya tenéis toda la información en los redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, y en los carteles que vía por las carreras de Nogara y por los vas. Eh, la primera charrada o la primera actividad, mi Jordito, que íbamos que a charrar y la que se fará lo 3 de abril a las 7 de la tarde en el centro Joaquín Roncal, que ya veréis que la mayoría de las actividades son en, en este centro. En el centro Joaquín Roncal de Zaragoza en la carrera San Braulio número 5, que no ya que un taste de trena y bombons, besos de Aragón, de con la chen de la pastelería Tolosana. Y para charlar de esto, pues tenemos al otro canto de teléfono a Silvia y a Isidro. Buenas doy, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y contadnos una miqueta esta actividad que vamos a hacer, que, que llena más la más la minera y, y una de las que igual pues clama más la atención a la Chen. ¿De qué va a ir? ¿Con qué, con qué se va a trobar la Chen que va a ir a ese día 3 de abril a las 7 a este centro Joaquín Roncal? Pues como dices Carlos se va a acabar con una actividad muy tola minera que yo creo que ye mejor que os cuente una miqueta Isidro que quifará la actividad yo yo lo presentaré pero él pues va a traer o suyos bombones y a suyas trenas y que nos cuente una mica que lo que que hará bueno pues bueno, buena tarde a todos eh, a todos eh, lo primero pues eh, está esta actividad o que consta no de explicar a a todos o que más voy yo les va a sentir o cómo se fa no cómo se fa la treina o cómo se fa los bombones entonces pues de cuestión de explicarles todo el proceso u todos u todos los ingredientes que utilizamos para para hacerlo y después para rematar de entenderlo todo caltástalo que que ya lo más importante también no en la actividad y también de qué nos trae porque toda la Cinco Noches de Tolosana la treinada del Mudejar que que como lo o la min esté más famoso no de Aragón pero también trae da los besos de Aragón que son como pues una versión actualizada das las frutas de Aragón que que aceitó Tolosana y que son pues as diferentes frutas de Aragón pero feitas de otra manera y por eso se dicen pesos de Aragón sí de de una troza de renovar las frutas de Aragón que han estado un poco mal vistas en las galerías entonces pues A, a la vez eh, dar a, a los clientes o a la gente un, una versión renovada y creo que sí eh, nos podía faltar este este taste en, en Zaragoza o en Aragón que que yo primer sitio de o primer puesto de Europa que fació que fazió chocolate por primera vegada andanda anda. eso eso no me lo sabía yo Pues sí, y que cuento que también nos contará pues, una miqueta a historia de chocolate, o chocolate a primer vegada que se fació, fue aquí en, en Zaragoza, no sé si en un monasterio de piedra, ¿tú? Ves? Sí, no sé, no, no me acuerdo de bien, pero sí, creo que esté por, por Sansán de la Peña o por la actividad en Belmonasterio, en creo que sí, eh, y esté o primer, primer puesto de Europa dentro de chocolate. Pues bueno, bueno, una una actividad bien interesante, y una pena que no haya arribado en cara a Tamara, porque Tamara es súper fan de, de las frutas de Aragón. O sea que, que también yo cuento que, que le fará muy todo esta, esta nueva versión ¿no? que, que comentas. Eso, oye, por, porque yo por ejemplo, mira, ayer las frutas tradicionales no, no me remataban de convencer, porque sí que por ejemplo a, más, a más mayor al mayor a mi pues siempre le han feito a saber luego yo a las frutas de Aragón. pero a lo mejor la chen más joven pues ya no, no se animaba tanto a tastarlas, ¿no? Porque es una cosa pues que se va ha quedado más pach en mayor, pach en grande. Pero la verdad que esta os de Aragón, pues sí que me van no sabe luego yo, porque ya otro formato y fue como mezcla, yo, fa un mezclayo con diferentes ¿vos? Porque antes más da fruta, pues lo mezclan con otra cosa que pues contaréis ido, pues según te fruta lo san ma, ma, un maridaje con otras cosas, ¿no? Sí, intentamos eh, hacer un, un maridache de asuritas típicas de, de, de aquí, de la tierra de Aragón, pero también con a, hierbas, uvas, especias que siempre hemos feito servir en, en los recetarios aragones, cuanto menos, y eh, este, este tache, ¿no? que a la vez de un taller, eh, sirve también para... E inculcar a, a la tele y al cliente que el chocolate no lleve para regalar, el chocolate ya para uno mismo, para consumir uno mismo, que para regalar ya había muchas cosas también. Pues muy bien, muy bien. Oye, pues yo creo que, que va a quedar una jornada bien, bien pincha, Iso, la minera, y que antimas pues parece es que íbamos a aprender muchas cosas de, de Iso, de cómo se fa y de cómo, y de la cultura de los chocolate, ¿no? Y de los chocolate, y de los lamins, y de, y de todas esas cosas que tanto hoy nos fan. Y Pues, pues bueno, pues muchísimas gracias y, y yo nos veíamos el día 3, pues minchando y aprendiendo una miqueta. Muchas gracias Isidro, muchas gracias Silvia. Muchas gracias a tú. Gracias Carlos. Y metemos una miqueta de música y seguimos entrevistando a la Chen que va a participar y que va a y que yo organizando estas 26 cenas jornadas, das Luengas de Aragón. Seguimos en Tierra de Barrenaos con entradas charradas, la que precisamente pues fará empecipiar una miqueta estas 26 cenas Chornadas de las Langas de Aragón. Y también en el centro Joaquín Roncal en la carrera San Brablio 5 de Zaragoza y será lo día 1 de abril, el lunes a las 7 y los rastros del aragón en la Val de Teruel. Historia y situación actual, que vendrá Chen de o Centro de Estudios de Ojiloca. Y tenemos precisamente a una de las personas que serán esta charradeta, a David Pardillos, que nos charraden del otro canto de teléfono si todo va bien, si la técnica va bien. David, ¿y es a ti? Hola, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Desde Ojiloca, bien, bien. Por Bueno y de qué va, de qué, qué nos nos hizo contar, sin fergueres spoilers, de, en esta charradeta de los rastro del Aragonés, es la y loca. Bueno, pues como Tito dice, pues bueno, pues hemos estructurado la charla en cuatro apartados. En primer lugar charlaremos de qué boque de que el Aragonés, ¿no? y pues faremos un, un breve repaso histórico de Aluenga. pues charrando todo su nacimiento, da su evolución y do proceso de retacule. Más entrada de va lo que faremos ye charrar da su situación actual para después pasar a charrar de precisamente y el apar yo cuento que más más importante de los rastro del aragonés en avaldos y loca, vale? Pues faremos pues eso charraremos de da su historia porque en los años 90 se creyó una colla de fablar del sur que estío en en los años 90 Eh, Proactiva y bueno, pues que este orón pues bueno, pues os primés, eh, os, a primera chen que aquí en, en Abaldos y Loca fació un poder por eh, meter en valor, pues, esta, esta chicota luenga. Y bueno, pues finalmente lo que faremos, pues, el de del aragonés que nos me queda, ¿no? En en y Loca, pues, como hemos charrado bellas vegadas, pues, vía una ripa de expresiones y de parolas que han quedado fosilizadas, ¿no? Esta luenga, pues, se charró en esta redolada. ende a reconquista mismo dica pues al año 1500 uasinas y bueno pues había una ripa de expresiones y de palabras que como te he dito pues han quedado fosilizadas y que encara se fan servir por agen que vive en esta redolada Exacto, muchas vegadas no nos quedamos con esto de de Pirineo que pro que sí que al reivindical que ja que continua vivo y tal, pero el rastro queda muitismo también por lo sur de de país, ¿no? Sí, sí, pues, pues ya, que como, ya que como somos haciendo aquí un curso en Calamocha este año, somos haciendo un proyecto con, con Hendo Curso y bueno, y mismo con Mesaches, todo centro a un trabajo, ¿no? en el Instituto de Calamocha, pues somos haciendo una replega de parolas de, de, de, de, de uso cutiano en esta zona y bueno, pues haciendo esta replega de parolas pues podemos ver que en cara para que se charra castellano, pues se van a servir pues, por los mensajes, por los suyos pais, por sus pais, mismo por los suyos lolos, pues una ripa de parolas, pues pues bueno, que son de raso aragonesas y que han quedado fosilizadas y bueno, que pues que enriquecen pues o léxico de esta zona. y que calme tener en valor, pero que sí bueno, y otra cosas que has comentado que, que yo personalmente no sabía que iba a a charrarme y me fa muy togo yo que lo faigaz y, ¿no? y de la historia, también de los movimientos de recuperación, no de la chen que ha luitado sí, históricamente sí, por por sí, eso, sí. por recuperar y por reivindicar la aragonesa así, sí. y que yo creo que es una cosa muy importante ¿no? de conocer, de, de aún venimos la chen que somos luitando en Carabue per, per estas cosetas y qué desde desde el centro de estudios de Siloca se han editado no no treballos en Instal en Instaluenga y que tienen al Aragoneses do Sur de Teruel como como protagonista y mismo en vía arriba artículos en la revista Siloca y a todos ya todos los mostraremos Oluns, venien venían el otro el otro que que bueno pues que son feitos de raso de raso aragonés vale en esta zona y luego también pues vía coñas musicales charraremos de coñas musicales Que, que son teruelanas y, y que, bueno, pues que fal música de razón aragonés. Pues Elena Martínez ha feito un disco, fa un año, zarreos Huellos, de razón aragonés. Pues bueno, eh, la colla musical Acero, que llega también de Teruel, pues también tiene el Tema en aragonés, Nizorra, pues bueno, Royal Bands, o Gandules, que son viviendo también aquí ¿no? en, en, en Arredolada, no si logra pues también han feito bella coseta, en Aragones, pues bueno, charraremos de música, charraremos de publicación y bueno, pues dos cursos que se están haciendo en esta red o la en Aragones, bueno, que el Aragones se nos Loca pues que que lleve más vivo todo que no pensamos, ¿sabes? Así es que bien. Muy bien, muy bien, pues marca muy bien, marca muy bien esta, esta sí. charradeta que tendremos el 1 de abril o lunes, sí. en el centro Joaquín Rocal. La faremos yo, la faremos Xavier de Jaime vale mm. y yo. nas que, que, bueno, todos esperamos el, venir, el otro lunes ¿vale? En nuestro Joaquín Roncal Y bueno, pues si tenéis curiosidad Porque como, como, ye, como se lleve viviendo la aragonesa Aquí en, a, en la y de Siloca Lo que se lleve haciendo ahora mismo Y bueno, pues pues si tenéis curiosidad Por dice esas paroletas que han quedado fosilizadas En, en la habla cutiana de esta Arredolada Pues os convidamos a, a esta, ye, esta y esta charrada Y bueno, pues ya nos, ya nos villeremos Muy bien, pues hasta seremos, David, y muchísimas gracias por participar en Terra de A vosotros, ¿vale? Que oiga, bueno. Oiga, bueno. mamá contra salgo de entre lo fumo y descupo aragonés. Ayer me vi Jesper, cual siquiera carrera sin saber dista, luenga, una mica más tal, mentira. Y sacará rariza, cremisolen, corrizo, riza, principia estar ya enfermiza, tanta parola puede. Yeah, yeah. One, two, three, four. Ya los abrazo, mi amor, mis aficionados, mis familias tintas, mi para. Bueno, y seguimos aquí en Terrea de Barrenaus en la 101.8 de FM Zaragozana en Radio Topo, la voz da sin voz, también, pero que sí, en la nuestra en el aragonés Y ya tengo aquí, ya soy acompañado en el estudio, ya tengo a Latro canto da Peixera, a Gerardo, Buenas tardes, Gerardo. Hola, buena tarde. A Rubén, buena tarde, Rubén. Buenas tardes, Carlos. Y a Tamara, buena tarde, Tamara. ¡Oli! Y vamos a, a continuar ahora ya una miqueta más, más animado también con otras voces. Y, y sobre todo, a Latro canto, do teléfono, si todo va bien, y los electrodundes no, Manfeito, Garra, Chandrío, tenemos a Ángel. Buena tarde, Ángel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal plantas todos? Muy bien, pero aquí... Bueno, pues Ángel, eh, llevo una de las personas, si no me equivoco, que va a charrar eh, lo 4 de abril en la... También, una travegada nos no centro Joaquín Roncal, en la carrera de San Braulio 5 de Zaragoza, y... y que va a estar en la charrada Buenas Prácticas en Aragonés y Catalán de Clario y Trovada. Bueno... De qué va esto, Ángel? Cuéntanos una sí, miqueta. Eh, bueno, eh, esto o, o las protagonistas en, en esta charrada queremos que sigan las asociaciones que, bueno, le van treballando desde o país, desde las, las suyas comarcas, eh, para eso, pues, para revitalizar las, las luengas de Aragón, ¿no? Pues o catalán y el aragonés. Y, y bueno, por eso hemos que esto, desde los seminarios Aragones de sociolingüística, convidarlas a que faban parte. En, en esta charrada, ¿no? Porque cuando nos contactó Novara y nos dijo que quería que participásemos como seminario en las jornadas de las luengas, pues teníamos este informe sobre buenas prácticas que, que hoy era, pues, hizo explicar una miqueta lo trabajo de estas dos asociaciones que nos pensamos que fan un trabajo importante eh, para pa revitalizar las, las nuestras luengas en, en lo territorio y y bueno, pues, pues eso, presentaremos los resultados de informe, pero lo más importante, tendremos un espacio para escuitarlas a ellas, para conocer de primera mano cómo lo han feito, y bueno, también con la idea de marcar una miqueta eh, la línea de revitalización lingüística eh, cada vez en, en las nuestras comarcas. Recordamos que vino más de 13 en que se charla o aragonés o catalán, o las dos, como yo caso de la ribagorza Bueno, ¿y, y, y a qué se dedican Palachen que no las conozca, que cuento que muy tachen pues sí que es les será les familiar tanto lo nombre de Clario como lo de Trovada pero ¿qué hielo que fan estas, estas dos asociaciones? Eh, bueno, pues en Ocaso caso de Clario lleno un, una asociación eh, que, que trabaja en el ámbito de lo matarraño histórico y es decir eh, eh, pe, tiene como referencia la misma que la escuma es la asociación cultural del cultural del Matarranya que no llena más lo que llena la comarca actual de Matarraña, sino que también pilla a otros territorios cercanos en donde se parla catalán y y bueno pues lo suyo treba yo sobre todo con con la catrinaia con los niños y las niñas lo que treba yo por la introducción del catalán en la escuela y no nomás esto sino que fan muitas actividades, en diferentes lugares de la comarca tanto celebran el día de la de la lengua materna como también fan unas trobadas que se claman al i Farasclario en dos echuntan puesixo pais maies críos y sobre todo fan como treballos obertos en ta en ta la sociedad de los diferentes lugares para normalizar el uso de catalán y lo empleó más más quotiano, ¿no? Y además como mirando de ...de hizo la, la escolarización... ...y la transmisión de la aluenga... ...no nomás en la familia... ...que lleve pro en la suya comarca... ...sino también en la escuela... dignificándola hizo por un costado... ...y por otro costado, probada a vivir en Aragonés... ...lleve una iniciativa de... ...inmersiones lingüísticas... ...en la zona de alta de la, de Italia del Aragonés... es decir, en las vals en que... ...en que se charra... Eh, ...valsilugas... Y, eh, ...y bueno, lo que... ...lo que fue esta asociación... de la que yo hacía parte mientras muchos años y pues hizo a juntar a neo falans con falans nativos de Aragones y y bueno pues a mostrarles la cultura de otro país las cosas que se fan en los en los diferentes puestos también aprenden las varias locales y bueno sobre todo fer pacha y pasarlo bien con actividad pro que sí lingüísticas pero también muchas que son de socialización y de iso de y a través de de juego y de pásalo bien y bueno, pues hijo, en tanto Clario como Trovada llevan más de 4 años de treballo y en el caso de Clario él le va desde 2012, si no me equivoco, y en el caso de Trovada desde 2014 hasta hoy. Y bueno, pues yo han rodado por muchos lugares Eh, y han, han tenido pues experiencias muy positivas sobre todo mmm, trabajando con la H de territorio y donde la propia H de, de país que ha decidido pues, eh, trabajar con, con esta en vista Bueno pues, pues muy interesante todas estas cosetas que nos cuentas y soy de y yo creo que lo Lo importante, pues, y son las experiencias positivas, ¿no? Que, que nos comentas de, de chuntas echen, de, de vivir experiencias positivas, ¿no? De, de pasarlo bien sí, en catalán, sí, de Pacha, es. que es lo que lo que comentabas. Sí. Esas buenas prácticas que cuento que sí, de, de feito una de las eh, bueno este informe de buenas prácticas lo hemos escrito con chuntamen con Carmen Capdevila, que es una socióloga de daltira de, de Binefas. Y con Javier Jimeno y una miqueta lo que queremos es pues, mostrar que se puede hacer un trabajo eh, ligado a lo territorio que, que ha de, de treballarse desde, desde una vista menos desde alto y más también desde las propias comunidades locales. Y, y bueno, hizo que, que tampoco que, que cal inventar cosas nuevas, pero también que hemos de prener estas referencias de este estado de años pues para que se pueda atreballar en otras comarcas sino no más en las que en las que existe estos movimientos pues muy bien pues eso nos vemos ese 4 de abril a, la, a las 7 para y una miqueta toda esta información que nos que nos comentas y todas esas cosas que nos tenéis para pa transmitir Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, nos vemos. Y muchas gracias a Nogara también por, por convidarnos. <risa> muchas gracias a tu, Ángel. Nos vemos ese el 4 bien. de abril. Seguimos con una miqueta de música en Tierra de Barrenaos en punto 1.8 de AFM. Y con esa guitarra, con esos acordes, con esa dulzaina, con esa... o gaita, no lo sé. Eso ahora me lo dirán los los que le dan más a, a la música, eh, que ya son míticos, ya forman parte de, de la Nuestra Vida. Y sal a luz das parolas que salió en Ozager Chilo 1, interpretada por Prau, la zager canción de, de Prau. Y, y que ya hizo, como decía, parte de nuestra historia. Y precisamente, pues se dice Ozager Chilo 1, pues salió Ozager Chilo 2. Y Ozager Chilo 2 lo íbamos a poder ascuitar en directo. Lo siguiente eh, 5 de abril, que ya viernes, si no me equivoco, ¿no? Eh, a las Waito en la... también mítica, sala arrebato, que le va ya una patacada cada daño, sufriéndonos una bueno, un, un repertorio de grupos, de, de conciertos súper interesante y sobre todo alternativo a, a todo lo que se fa en la resta de la ciudad tan bueno, pues tan diferente, ¿no? hemos ahí son las Y bueno, pues aquí tenemos, ya sabéis, ya todos los he presentado antes, a Gerardo, a Rubén y a Tamara de la Asociación Cultural Nogara, que son los que organizan estas, estas 26 cenas, jornadas, ya las Luengas de Aragón. Y para que nos comenten una miqueta de qué va este este concierto que tendremos los días 5 de abril, que toca, bueno, toda la info, comentadnos una miqueta, no sé qué quiere empezar... Bueno, pues participan dos grupos que han feito parte de Ozaguer Chilo 2, de la segunda entrega, de la segunda edición de Ozaguer Chilo. Y bueno, pues son dos grupos, tampoco no hay tiempo para más, ¿no? Llego un concierto pues que en principio a puntual a las Güeito, a las Güeito a la tarde puntual porque a las 10 ha de rematarse, o sea que a que iba antes con antes. Y bueno, pues los grupos que participan son Órbita, nominado también los premios de la música aragonesa, ¿no? 1, dos cuatro finalistas nominado en, en aragones y catalán. Y, pues, bueno, fan, son de aquí de Zaragoza, fan pop rock y, y pues, pues, tendremos a Coacción para rematar. Son de Borcha y fan, pues, punk, ¿no? También muy buenos y muy recomendables. Y, y bueno, y so, si en cara no tenéis Ozagher Chilo, pues, decitos, bueno, pues, que a entrada, pues, cuesta... 5 euros eh, Y Pro U con, con o disco, pues 10 euros no Y así, pues, bueno, quien no lo tenga en cara Pues tiene la posibilidad De, de tenerlo, ¿no? Y, y bueno ¿Qué más comentamos? Eh, Rubén Pues que querébanos Que Ozager Chilo 2, que nos va Tanto Treballo en la Asociación Cultural No hará estos taques años eh, Y mos quitando una edición Por, por curso Pues que hermanos que tenese presencia en estas jornadas y la traza que tenemos ya era yesta, ¿no? Igual que el año pasado ya hacíamos un, un concierto también con dos grupos de, de Zaguer Chilo 1 que, que ya eran Zorra de Teruel y Los Olvidados de la Morgue. Pues que hermanos que este año con Zaguer Chilo 2 pues también tenésenos presencia en las jornadas y por eso actuarán... Dos grupos como Adito, cherado Coacción y Órbita. Un grupo de aquí y otro que lleve de di fuera, ¿no? como Adito de Borcha. Se fará aquí en la Asociación de Vecins Arrebato, que para quien no lo sepa, en la carrera Palafox número 28, y que este año fa 25 años. O sea que una asociación con, con solera aquí, una institución adentro de, de lo barrio de la Magdalena. Yo, yo he de decir, esto hay una cuestión más personal que, que otra cosa, pero la verdad es que Coacción y Órbita son dos de las canciones que más voy me fan de, de todo lo disco de, de Zager Chilo 2 que Antimás más no conoce, va, agarra dos, da, das dos collas, ¿no? Que, que yo curioso, que yo también. lo que comentamos siempre cuando sale un no saber chilo pues que lleve una, una traza de, de enguerar a las collas para que charren en Aragones y también nos atrás, de conocer a collas que no que no, conocer, ¿no? Que, que esto siempre lleve siempre lle, bueno lo de conocer nuevas, nuevas músicas si lo meten a ti todo el disco no 20 grupos de la nueva escena musical en Aragones es lo que queremos en cre una escena en Aragones y veíamos que China Chana pues veía cosa lleve sucediendo ¿no? Órbita, eh, por ejemplo, ¿no? Un grupo que yo estoy que no tenía barra relación con el aragonés graba un vídeo en aragonés, Las Estrelas y pues ese mismo vídeo, esa misma canción ya nominada a los premios de la música. Y oye, bueno, yo contacté con esos grupos y tampoco no los conoceba O sea, y, y, y, y tampoco no... O sea, bueno, pues ya le hemos dicho varias vegadas, ¿no? Pues que bueno, que a lo mejor decimos qué grupos queremos que ahí participen. y hay una plebida de ideas y tal, y bueno, pues estos discos ¿cómo surtieron? Pues bueno, pues charrando con unos con otros, pues yo fue ta peluquería, pues... <risa> y y Asti pues su peluquero y ella de qui de canta, y bueno, pues Asti surtió una mica pues la cosa, ¿no? Y cuanto a coacción, por ejemplo, y soy de órbita, ¿no? Cuanto a coacción, pues una alumna de, de Nogara, pues... me dició, pues, que tenéba, pues, eh, el par de grupos, de amigos, que eran muy buenos, y que les faría yo pues, de, de participarle, ¿no? Y así fue, como conocí a Coacción, y mismo, me engueraron a yo también, o día que grabaron en un centro de historias, y me faciaron, pues, felle, Oye, o sea, que... eso no lo sabía yo, o sea, que, que tú suenas ahí, bueno... Saldrás a, eh, a Ferbel Coro. En los créditos me obligaron me decir, bueno, tú también saldrás en los créditos, ¿eh? No, no, pero digo, si saldrás en los conciertos a, a Ferbel Coro este, en este 5 de abril. Igual se si hemos venido spoiler, ¿eh? Yo no sé no, si. No lo sé, cielo. ¿eh? Pero, en, bueno, una chorras también sería, que pasaron. De, de Radio La Granja en San Chusé, pues también pues fue a un concierto suyo y, y me dijeron, pues que sí, pues ya, vale, las Dice que, que ni idea de coña. Hombre, esto yo, un secreto a voces, hasta los que somos amigos de, y amigas de chelardo pero Gerardo canta muy bien. No sí, que... en, bueno, y ahora con la mía voz enmorgada, pues bueno, si ya de por sí ya el, cantaba el, muy bien, yo sí. Yo sí. Joaquín Sabina pues voces bueno, bueno. lo más cascadas posible. Yo creo que es mejor que Joaquín Sabina, ¿eh? y más sereno que yo sí. Bueno, en, la, en las bodas y con Beltrago demás, pues no te digo que no. Bueno, pues pues un concierto, disculpa, disculpa. Que se veiga que grabar en Aragones tiene tiene proyección, ¿no? Que animará a, a la chen que conozca grupos de música, a la chen que sigan grupos de música, a que veigan servir a Aragones. Bueno, y eso sí, Beluno, dos que nos ya escuchando, pues tiene una, un grupo de música, o conoce a Beluno y tal, pues que nos puede escribir a tierraabarnaus.gmail.com o metes en contacto con Nogara a través de dos redes sociales o con barrenaus. Y bueno, pues estoy hoy a que ya somos treballando en Oza 3, ¿no? Que ya hizo, que un día ya es en la peluquería charlando con Gerardo <risa> y meses de impuestos Nominado. y es nominado los premios de la música, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues hizo. Lo día 5 de abril, viernes, ¿sí? así ya, las Güito, en la Asociación de Vecins Arrebato, en la carrera Palafox, número 28 Barrio La Magdalena. 5 euros, la entrada normal, ¿y 10? Con CD. Con los CD de Ozabert Chilo. Sí. Pero estoy una estoy una maravilla, estoy un chollo. Un <risa> bueno, pues yo creo que si tú es París, pues metemos ya que somos charlando de coacción y de órbita de dos dados grupos que, que participan en este saber Chilo y los dos que van a hacer lo, lo concierto, pues metemos una canción de coacción A tope Opa. Venga, pues metemos con acción Y tornamos a escape A continuar con estas 26 cenas Chornadas las Luengas de Aragón En Radiotopo En Tierra de Barrenaos En acento 1.8 Da FM Zaragozana No puedes aprovechar O tuyo don O tuyo don Da fundir o más feble O tuyo don Manipoliador Dando y furtando a tu vida se va pasando sin vayan Todos los usos que quieres los pies Sin explicación a dar, vamos a alegar Ya nuestra justicia y a nuestra ley La que mantiene a nuestro rey Si no tiene el que despa ¡Cosa que nunca no arribaré antes! entrevistando a toda la chen que, que, que le hemos embolicado o que le ha embolicado la Asociación Cultural Nogara para trabajar en estas 26 senas, jornadas, das luengas de Aragón que un otro año eh, preván de ser de más fácil este, vivir en Aragonés Y que una de las cosas pues que más ha trucado a la chain, que, que más lle eh, clamando la atención, hielo cartel. Un cartel que, que sale un fardacho, que sale a y Bellamena de, de señal aragonés. Y, y bueno, pues cuéntanos una, una miqueta Rubén, que ella es la persona que te has encargado de charlar con lo diseñador para eso diseñador pero que, que, ye, que sabes más de, de este cartel que tanto llega llamando la atención y eso que de, que de claro que yo aquí no he feito cosa que, que charlar con con el estudio que ha feito este cartel si parad cuenta en ocostaouda da zurda mete tres que es el estudio responsable de este cartel con quien contactemos porque sabíamos que haber el vínculo con el mundo del aragonés y la verdad que de buen, de buen implaz accedió a, a trabajar con Nogará. De decir que la temática para pa el cartel y era libre y que yo cuando, cuando lo veía por primera vez me, me impresionó mucho. Como tú decías, pues llevé un fardacho en blanco y negro con... con lo que no se sabe muy bien si llega la luenga do fardacho, si son unas flamas que chugan ¿no? a estar o, o señal de Aragón, con las colos arroya y amarilla, y que lle como en una mena de, de parache lunar, no se sabe si, si esto son los monstruos, del Pirineo y la luna. Moneros. O, o, o que lle ¿no? Lleve <risas> muy curioso y la verdad que lle trucando mucho la atención. Y la verdad que poco más de, que charlar dos cartel, que esperamos que, que lo veigas por, por redes sociales, por las por carreras, por vas, y que la suya función, pues ya ¿no? Eh, trucar la atención y que la Chen pare cuenta de, de las jornadas y de, de los actos que, que vía. Pues, pues la verdad es que hizo un cartel muy pincho que, que lleva moviéndose muy todo, entre otras cosas, pues también porque que yo creo que hay una, una de las cosas también a reivindicar, ¿no? Pues que darles un espacio a, a lo diseño gráfico y que no sea pues eso, pues, pues un... una zaborrería, no un o simplemente un, un listado de, de actividad, sino pues una cosa pincha y que, y que eso y que convide a participar allí. Via como una secuela de Diste Cartel, que llegó Cartel, que llegó como un spin-off de Diste Cartel, <risa> que llegó Cartel lo concierto que que antes. Y si cuenta cuinterlo ballet, pues llevo una adaptación, <risa> una adaptación, aunque o Fardacho cambia de posición, lleva más cuadrado, pero pero bueno. a la fin ye lo mismo, ¿no? Una secuela de este primer cartel que yo tanto yo me fa Pues muy pincho, muy pincho Locartel, la verdad. Y que, que hizo, que también pues, es una forma de, de promocionarse, pues, pues está che, ¿no? Eh, y seguimos una miqueta con, con las actividades, con, con esas cosas que, que tenemos en el cartel. Y nos dimos, de di calodilla 6 de abril, sábado. <risa> ya ya tardabais eso, new, en aparecer en, en Tierra de Barrenaos. Oye, oye. y ha estado pero que sí pues Tamara Arale que la tenemos perastí, que nos va a echar una miqueta de esta actividad que decía que se fará los seis, los 6 seis de abril los sábado de my teens no. Los sábado de Maitins. Cuéntanos una miqueta, ¿qué se fa los sábado de Maitins? Bueno, decir que esto lo estoy contando yo, pero en realidad la idea ya es tío de Rubén. O sea, es que bueno... Pues mira, como los tengo aquí a los dos, pues perfecto. Pues nos contad una miqueta, si no, en parella. La verdad es que es una muy buena idea. Y bueno, se trata de hacer uno de estos tus que fa bus turístico de Zaragoza que vivimos de Cabo de Juan, de estos que tienen dos pisos y el de Alto sin sin teito, bueno sin teito sino, sino plebe eh, pues bueno pero una de estas, una de estas cursas en bus eh, turístico pero con un pase especial en Aragonés yo mismo o mismo recorrido que se fa de normal eh, pero hizo pues eh, en cuentas de, de sentirlo en castellano francés o inglés, pues eh, lo sentiremos en en Aragonés Ahora bueno, eh, hemos de dar las gracias más a, a Zaragoza Turismo porque nos ha fito pues nos nos ha facilitado muito todas todas todas as cuestións e e Antimas nos lo ha afeitou de valdes, así nas que é unha boa oportunidade ta ta ta poder prener este iste bus de de vales, Villertzaragoza e Antimas a esquitar, pois a nosa lengua. Y bueno, no sé, ¿se, ya importante también que la Chen sepa Bueno, llegue como decías, los 6 de abril A las 10 de Maitin, Que al maitinar un poquete Pero yo pues, a la media tras 12 salen los buses de castellano así <risa> las que hemos de algo antes de que no puye la resta de Chen eh, Bueno, pues ya a las 10 de maitín En la, en la de buses y está que vía en la calle Don Chaime En, la, en se pasa de la plaza de Pilar a la plaza de la Seu Bueno, la primera pagada de, de Don Jaime la de, la de toda la vida, la de la plaza de Pilar Eh, se pilla estilo bus a las 10 y faremos un recorrido, bueno, la verdad es que ya, ya largo y pro interesante porque, pues bueno, pues eh, se va por todo el centro de Zaragoza Paseos hasta Caminas Torres o Parque Gran, o Canal Imperial pasa por la Chafería, por la zona de Expo, eh, por la zona del de Gancho, Madalena eh, bueno, la verdad es que pasa por, creo que cruza el Ebro tres o cuatro vegadas así es que, bueno, que bus ya data, data pues hacer una acusa bien pincha y bueno ya es muy importante que la Chen sepa que hizo que ella de Valdes, pero que cal inscribirse vale ya es imprescindible inscribirse para poder puya ya. y cómo lo podemos ver cómo lo podemos ver pues bueno lo podemos ver eh, escribiendo ya es muy fácil escribiendo un yo, yo ya y soy inscrito yo ya tengo puesto <risa> escribiendo un email a eh, preneznota asociación arroba nogara guión religada punto repito vale asociación arroba nogara-normal-religada.org o si todo es más fácil escribiéndonos un WhatsApp o teléfono 635030469 así nas que nos dices lo nombre un teléfono de contacto por si pasase ese bella cosas y maite no si todos hemos de avisar de lo que sea y un email porque de impuestos pasaremos una chiquita encuesta ta de que nos digas que qué te has parecido la experiencia ¿Cuál llevo teléfono de WhatsApp? Cuál yo, que no me he enterado. No, no me ha vagado. No tengo rewind re en, en lo <risa> móvil y no me ha vagado de... 635-030-469 Muy bien, muy bien. Sí, que si os en la página de Nogara... <risa> y meted en Google Nogara. <risa> yeah. so o en Facebook o en Twitter o son, en Hunder, son las cuentas que todos salen, ¿vale? Así que si no te sabas de prender nota, o te has cuidado los podcasts de tierra de Barrenaus, o eh, sí, todos hacen en la web o en, la, o en los retos y, y nos limpiad eh, pues eso, la, las vuestras los vuestra los vuestros datos. No oye porque sigue de llama como ha dicho Tamara, pero hay una oportunidad histórica de, de, de conocer, de Beller Zaragoza desde la vista de dobus turístico y conocer una mica más de la, de la nuestra ciudad. Cuando vayamos siempre las jornadas, eh, le vamos una dinámica a los estos años de hacer cosas sobre el aragonés y hacer cosas en aragonés. hacer cosas más de ocio. Hemos feito visitas medioambientales, visitas turísticas y este año pues tenemos esta, esta visita, esta oportunidad con el bus turístico para hacer cosas en Aragones. Qué antimas, lo que decías, ¿no? Lo de la, la parte turística, la besant turística o turística o de visita guiada que se ha feito en estos tres años, yo creo que hay una de las actividades que más éxito ha tenido, ¿no? Por pues eso pues la, la que hacemos La Cursa por el Ebro, tal alchafería, o bueno, se, se han feito ya bellas cuantas, y yo creo que todas, con a Sabela Chen, con, con mucha participación. Dim, pues, que decir que siempre, pues, un bermutico, que a la fin, pues, pues el, de lo que se trata, ¿no? De socializar la aragonés. Que también en tenemos Odilla 6. Dis o encharraremos, charraremos, en Dim, en pues. pues, No sí, faigamos sí. spoiler, no faigamos oh. spoiler. Que la Chen no ha visto el cartel, lo llevo descubriendo todo ahora. <risa> Pero, pero eso que yo creo, y lo que comentaba también Tamara, y una visita a saber que completa, ¿no? Yo creo que de Issa pocas cosetas por, por belleza. Valdespartera. No plegamos en Valdespartera. Ni en Arcosur. Ni en Arcosur, pero la resta. De feito, bueno, yo, en la mi opinión, bueno, ibas a. Pasa un poquito máseo de tiempo en la zona de la Expo, pero bueno, está a gustos eh, Carlos y de verdad que los edificios de Expo son pinchos también arquitectónicamente aquí le falgago yo, pues eh, pues soy eh, una oportunidad de, de saber cuáles son esos edificios, cómo se han feito, por qué se han feito y todo eso. Como decía Carlos, eh, están siendo una de las actividades que más chen, a la que más chen, chen viene. Será porque había muchos perfiles también, ¿no? Y cuento que lleve un acierto en las jornadas feristo de cosas en aragonés y cosas sobre sobre el aragonés. Porque ve diferentes perfiles. Perfiles a los que le atrae más criterios de criterios sociológicos sobre el aragonés y Chen que simplemente quiere socializar y, y servir Y para eso tiene estas oportunidades también. Vivir en aragonés. Exactamente. Un dos más de Terra Barenaus, de Nogara, yo creo digo, que, que habría de estar ah, si no en Yeya. Un dos lemas más de. De gobierno no, de Aragón. hombre, <ríe> <ríe> sí, Sisquia. Sí, <es> que... Bueno, pues es pues, un dos lemas de movimiento en, en defensa de Albenga y dos ritos, dos suyos Fablans y dos suyos Fablans. Pues, pues seguimos. Una miqueta, no sé si te, si te os queda bella coseta del Lobus Turístico. Nada, eso animará a la China que se, se apunte porque hizo que, que son plazas limitadas y ya tenemos... O sea, hacemos a 15 días... Uh, bueno A menos, eh, no sé, guaya 26 Bueno, pero que ya Que tenemos las plazas ya Que nos las hagan das más así <risa> no es que, Igual, que ¿igual chen... cuando has quitado esto ya... Ah, ya no queda También ya no eh, no queda. es decir que Vía vía pros, eh, plazas Pero ya que hizo que unas son alto y atrás otras Así no es que, que puede estar que, Y las que eh, molan son alto Claro, las que molan son alto Así no es que hizo que al Estar en primera renglera. <risa> Muy bien, pues metemos una miqueta de música de, de este Ozager Chilo. Concretamente, eh, íbamos a escuchar una miqueta de Ocauz, entre que eh, fue servir todos estos botoncicos y chuflas que tenemos por aquí para pa seguir con las entrevistas a la chen que organiza estas jornadas. Seguimos en terra barrenados en 101.8 FM en Radio Topo. La con los aires y la con sol, se chela con los cierzos, se con las a mi amor, y a de Bueno, esto charrábanos ahora. de Kedin, pues del obús turístico pues venía un Bermú un Bermú para socializar y para y pa charrutear una miqueta pero un Bermú que lle muy más que de que todo eso porque lle una Bermú edición de dice Isa Mesacha, lo programa de radio que lle revolucionando las ondas y que eh, tenemos al otro canto teléfonos y todo va bien y si los electrodoindes me han respetado a Elena, qué tal Elena Hola, pues muy todo bien, pero no mientas, que no soy revolucionando cosas. <risa> hombre que no, hombre que no. Bueno, pues Elena y la, la, no sé si la directora, la locutora, la, no, no sé lo cargo que te metes tú a ti misma. De, de que todo, ¿no? Esa, creadora. La es hoy creadora. ¡Ay, creadora! Creadora, suena muy tismo a mí yo. Sí, sí, sí, me encanta, me encanta. <risa> Queyela, que nos proposa esta actividad que se fará los 6 de abril? En este caso, en la Asociación Cultural Nogara, nos movemos una miqueta en la Plaza Aso de, de Zaragoza, que dice esa Mesacha, Bermú Edition. ¿De qué va esto? ¿Qué íbamos a trovarnos en, en la Asociación Cultural Nogara los 6 de abril a las 12? Pues cosa, la verdad que me lo a yo, yo no lo propuse, <risa> pero... Dice que sí, eh, bien rápido, eh <ríe> que sí que me gana. Pues mírate, eh, lo que seré será o cuarteno o programa de qué dice a mesacha, si no contamos con especial Cabo Daño y Ozaguer, que es o do Hueito M, pues así, en la Asociación Cultural No pues féndanos un, un vermú, féndanos unas vieras y minchando bella coseta, pues con H de la Asociación y bueno, con quien quiera venirse. Y yep. es. porque en primerías con con con Carlos Ibáñez decir, con Mario Gil, como femos a soben que pararemos, charraremos una miqueta de orígenes de recuperación del aragonés, que ya partir que nos faltaba cuando charremos una mica de los orígenes del aragonés. Y bien, pues lo que esperé pues era entrevista a Latem, pues que porque fan parte de una asociación de recuperación de una longa minoritaria como es el aragonés. ...y qué actividades se paran... ...y cómo no lo mancon con la suya vida familiar y privada... ...y si han feito amigues, como yo... ...y bueno, será muy distendido y, y muy informal... ...y yo estoy que lo pasaremos bien. Hombre, regular, regular que sí, con, con todos los micros... ...y, y soy antimación un ambiente pues de bermútico de y tal... Por si vía ve el espíritu guardado que no que no sepa qué hizo de qué dices a Mesacha muy bien porque ya vendrá hasta los programa que ya te embolicaré, que ya tengo unas gánicas de fe de la entrevista bien bien y que, y que charremos así más largo y tendido pero qué hizo de qué dices a Mesacha de qué va este este programa de radio claro y es que se me ha ido una mica de presentarme Porque ya me pensaba pues, que toda la gente iba a conocer Hombre, llegué toda la gente con conoce Yo eso soy seguro, pero por si un caso Viese ver uno Por si un caso, Beluno, que si no. un caso pues que dices a mensaje Y yo solo el programa con perspectiva Ahí va, que, que, me, llaman, que me llaman a casa Y yo solo el programa y es, lo que, y es lo que tiene lo falso directo Espera, espera un hito, espera un hito Y hay aquí, un caro, soy de Montalbán ¡Un momento! ¡Un <risa> momento! Que no ¿Qué? sé quién me llegue gritando eh, a la puerta a, de casa. Oye, que se venga, que se venga. La, vida, se la vida no sé. Y esto me ha pasado yo también, ¿eh? Esto me ha pasado yo en el <ríe> programa entrevistando. a ah, mi y que mi no mae. Espérate. Oye, si la... quiere charrar, si quiere hacer también. No, no, no te he fallado, no te han fallado. <ríe> <ríe> bueno, pues ¿qué dice Isabel Sacha? Yo soy el programa con perspectiva transfeminista y antiespecista en Aragonés de Radio Montalbán Y de todo el mundo, como digo, en la mía cabecera. Y pues hice un programa de radio, pues que principié a hacer este curso, porque yo ya fa tres años que torné tu to lugar, pues por otro Así no sé cómo soy, viviendo aquí, y en había una radio local, pues me dice, oye, voy a parar un programa de radio y lo voy a hacer, pues lo que a mí me pete. Y como me fa muy todo, voy esto del Aragones, <ríe> y también se lo... jolio, se lió una mica en su para que la chen se anime, acharrane, y para que lo pasemos bien, y que no sea una cosa pues como yo digo a soben en zaguerías, negativa, que todo esto no se dice así, no, y esto no, ah, pues no, yo me haga que sea una cosa mmm, divertida, y que toda la chen pueda escuitarlo, que pueda probar de charralo, porque fui a entrevistas en Aragones, pero vi a chen Pues que no lo, no lo charra. Y bueno, pues yo lo que gozo de hacer, para las entrevistas, limpiarse las eh, antes, para que las leigan si les parece bien lo que les pregunto, y, y que prevemos, pues eso, de hacer, de hacer la entrevista, si no en aragonés completamente, pues en, en bilingüe. <risas> Muy bien, muy bien. Pues Toiso eso lo podremos, villeriste 6 de abril a las 12 en la Plaza ASO, en la sede de la Asociación Cultural Nogara, pues eso es un programa en directo que antes más pues, para la chen que no haya visto nunca cómo se fan los programas y todo eso o que te que sentido, pero no te visto o no sepa cómo funciona todo esto de, de la radio pues yo creo que ya sabe que interesan y para toda la chinque, pues eso pues que queramos yo, que socializarnos. Fue, sí, lo que fue más de una, una mena de podcast, ¿no? Porque... como sea aquí en el lugar y llegué una una amigo embolicado de probar a entrevista entrevistarla pues sí que gozo pues de gritarles y pues lo edito y lo emitimos aquí en la radio eh, un jueves o un mes y pues lo puyamos eh, o puyamos algo podcast eh, a la web tres que la, la la voy a recortar vale www.radiomontalman.com punto barra tuerta xota4. Perfecto. ¿Vale? Para quien quiera escucharlo pues de, eh, todo lo mes te puedes cargar o, posta, o podcast así. Bueno, yo yo sí que quería apuntar que, bueno, te yo, yo un planazo, ¿no? O sea, como, como uno o dos días, como decía, decía Rubén, ¿no? De, de vivir también en, en Aragones, pues bueno, tenemos o día cinco lo concierto, que antes más, como no remata Tardi, podemos irnos a dormir y chitarnos a una hora de oh fe. no Uno, uh, pero bueno, lo de ir obús de empalmada no lo tengo muy claro, pero bueno. Eh, quiero decir que se puede pasar un cabo de semana bien pincho, pues lo primero de concierto, socializando en Aragonés, a lo Maitín venían, eh, nos dimos con Obús y ya, de bajamos vaisamos del Obús, nos disa en la misma parada, nos hemos pillado en Don Jaime y podemos plegar todas juntas en, en Plaza en plaza Aso. Ta, pues eso, ta hacernos ta ya un Maitín pleno de, de cosetas. Además, como es de Maitínar un Pocket. Y puede estar que no, que no, que no podamos aguantar Dic a la chenta, pues está eso, tenemos a, a la Helen hasta que nos de, bien de millar, y no ver bueno Helen, no te enfagas que, que lo bermulle de partir de nosotras, eh, pero <risa> que tenemos un puesto en poder pues eso, Kenny, okay, pues de lo de lo bus podemos hacer a ti, pues un mantín pincho con chen maja y hacernos y unas risetas y también pues pues eso, unas risetas u otras cosas. Pues creo que sí. Yo espero eso que, que la chen se anime a venir, porque, porque puede estar bien majo y bueno, que se anime a charrar también. Sí, sí, pero que sí, creo que sí. Estoy ¿eh? para participar y para pasárselo bien. Pues bueno, sí. pues. Sí, sí, dime, dime. No, cosa, que muchas gracias por gritarme y Muy que voy a abrir la misma y que así esperando que, a que le abra la puerta. Pues muchas más gracias. Pobre herminia. Eh. más Ay, vaya tu... voy, madre. El. te disamos te disamos ya que que ubras la puerta y muchísimas gracias por participar y nos veíamos los días 6 de abril en que dices a mesacha bermu en la plaza o en la en la asociación cultural nogara Fete, nos veíamos bien luego un besito tamara va. carlos un besito Angelén la que siga Bueno, y acabamos ya las las jornadas, lo día 13 de abril, eh, lo, lo zaguer sábado de las jornadas que a las 12 de Omaitim tornamos una travegada, todo centro Joaquín Roncal la carrera San Braulio número 5 de Zaragoza, aunque tendremos la, la Zaguer charrada como digo, que, que clausurará las jornadas que gestión cultural Nasturies creando cultura a través de los medios y aunque nos charrará Ignacio Galán, que lo tenemos al otro canto de teléfono, si va todo bien en la, en la técnica. Buen día, buena tarde Ignacio. Buen día, me da mucho goy de charlar con vosotros. Ay, qué, qué goy de, de sentite. Bueno, ¿de qué va a ir esta, esta charla? ¿Qué nos íbamos a trobar la chenque y bailamos? Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de las experiencias que estamos haciendo en Asturias, sobre sobremanera con los medios de comunicación y la audiovisual en Asturiano, como utilizamos esas herramientas para normalizar desde de, de, en entidades eh, privadas, en asociaciones y en empresas, y cuáles son esas experiencias que pensamos que son interesantes para darse a conocer y que bueno pues que, que pueden aportar a otros lingües la experiencia de, de bueno pues de esa de esa de esa buena acogida que tuvieron en Asturias. porque llega eh, la verdad es que en Zaguera es el movimiento en defensa de del Aragonés somos muy a la tisba de lo que lleva pasando en, en Asturias no porque pues atrada las tierras aunque aunque en este caso pues la no pues ha tenido un, una serie de problemáticas muy parecidas a, a las nuestras pero aunque se han frito pasos en Tabán, muy, muy importantes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo oye la situación ahora? ¿Qué, qué alufras tenés, qué, qué esperanzas tenés en, en estos procesos que sos viviendo? Bueno, estamos en un momento muy muy emocionante porque ábrense muchas posibilidades. Desde el año 2017, cuando eh, el PSOE en Asturias, que tuviera tradicionalmente una postura a las contra de la oficialidad del asturiano, pues cambió en su congreso la, la postura. Y, por, y bueno, a la fin eh, van a llevar en su so programa electoral la, la oficialidad y eso supone que, que, que por primera vez hacen posibles las mayorías para pa camudar la autonomía y hacer oficial el asturiano y esto pues está eh, generando pues, mucha más reivindicación y también mucha esperanza en el, en el futuro, una esperanza realista también en que hay que trabajarlo y que no va a llegar solo esto pero que bueno por primera vez hay de verdad posibilidades ya no son unos pequeños partidos que lo apoyen, sino que tenemos pues a a, a lo que parece es que es posible después de las elecciones habrá que verlo unas mayorías que permitan hacer esa reforma de estatuto que está pues en los tres quintos del Parlamento asturiano que en este momento tal y como está podría hacerse lo que pasa que bueno pues el peso que está en este momento en el Parlamento y el PSOE, de digamos que es al perdedor de ese sí congreso y que no en un sofita la oficialidad del asturiano y el que viene y el que va a llevarlo en el programa ...y junto con el resto de partidos que... ...que sí que los ofiten deben de baños... ...pues vamos a poder... ...en principio poder hacer un proceso de reforma... ...que permita llegar ahí... ...entonces hay muchas esperanzas... Y, ...y hay también nerviosismo, ¿no?... ...porque bueno, como sabéis... ...pues estas elecciones que vienen... ...este ciclo electoral que viene ahora... ...de alguna manera... ...pues un ciclo extraño y diferente... ...en el que no sabe la gente muy bien... ...pero dónde van a ir los, los tiros... ...y... y ahí se está trabajando, bueno, pues está concienciar a la gente de la quitar prejuicios, ¿no? Porque pues desde principalmente desde la extrema derecha y también desde algunos sectores del Partido Popular en Asturias, pues están sacándose en la sociedad determinados argumentarios a la descontra de la oficialidad en antes estar por ponerlo positivo va veinte años a renegar del asturiano, ahora ya no, pero sí que los padres de la oficialidad, ¿no? Van con un pasímpser detrás en ese sentido. y Entonces, bueno, tan lanzando de esos argumentos que faen que bueno que puedan calar en la sociedad. Y estamos trabajando justamente no no contrario, ¿no? En dar todo ese argumentario de cómo la oficialidad al final no niega más que que la solución que da la Constitución española, como no hay detrás ninguna otra cuestión que que pueda hacer. tener miedo a esa oficialidad, todo lo contrario que va a ser un elemento de más de más libertad. Nosotros aquí en Asturias la experiencia que tenemos y la de una ley de normalización que lleva en funcionamiento desde el año 1998 y que no se desenlucó da fecho, ¿no? Que se fichó a cachinos y eso es lo que falla, que tengamos pues detalles de la normalización, unos que se avanzó mucho y otros unos que no se avanzó prácticamente nada. ...está presente en el sistema educativo el asturiano... ...pues de una forma prove pero está presente... ...lleva muchísimos años, ya más de 30... Eh, ...como asignatura eh, voluntaria, atractiva, ...depende de los niveles... ...y hay presencia también en los medios de comunicación... ...públicos y privados... ...pero hay una presencia en un pasado de ser, de ser testimonial... ...en algunos casos... ...entonces bueno, hay que seguir ahí trabajando... ...y todo lo que se está haciendo siempre fue... ...gracias al impulso de la sociedad civil... Y también de algunas instituciones, pero sobremanera de la gente que, que sacó que sacó adelante muchísimas iniciativas de todo tipo ¿no? y que permitieron que hoy falemos de una situación mucho mayor de la que se podría falar va a 30 años. Bueno Ignacio, yo que yo, que yo te siento y, y tengo como dos como dos sentimientos, ¿no? Todo esto que nos lleves eh, recontando, yo por, por un costado de envidia, <risa> envidia sana, ¿eh? Y sí. por otro de agradecimiento, ¿no? Porque a la fin, pues, yo lo que decimos siempre, que por suerte o por desgracia, aquí en Aragón, pues, siempre dimos un poco a la zaga de, de atrás luitas y sois vosotros y vosotras que eh, pues, empentando las iniciativas Que, y, y teniendo os problemas y enfrentando todos a, a, a los problemas y, y trovando soluciones que a la fin ya pues lo de que la historia se repite no hay un dito, ¿no? Que, eh, y aquí pues hemos sufriendo pues muchas de las cosas que soy segura que habré que eh, sufrido bus atrás pues fa, por lo que decías tú ¿no? Pues 20, sí. 30 años o lo que o lo que sea, así que bueno, yo tengo muchas eh, ganas de, de ascuitarte pues eso, por por conocer la vuestra la vuestra experiencia, saber cómo lo he feito y si uh -huh. más, como nos dices, contando Pues nos trajes como ideallas de herramientas, hasta poder fer nos visteras y hasta poder reivindicar dende as asociaciones y os movimientos sociales en el suelo andaluz y aragonés. Si nos decís, no, pues y de ellas y esos, pues ya digo, pues esas herramientas que he feito servir busátras hasta poder plegar al inteán que ahora mismo y que es verdad que no hay un ideal y creo que sí que habríamos de estar mejor, pero qué bueno que ta nosotras sí que lle como un soplo de bueno de esperanza, ¿no? Un poco. Yo sigo también muy de cerca todo lo que hacéis en Aragón eh, y, y, y parece muy interesante, hay muchas iniciativas interesantes y tampoco eh, tenemos aquí en Asturias una visión de que seamos un modelo de nada o podemos ser modelo, pero también creo que muchas de las cosas que se hacen en Aragón pueden ser un modelo para pa pa nosotros o para otros y hay que mirar siempre, creo que con modestia en ese sentido y nosotros lo o sea, miramos para lo que faen en otros lugares donde evidentemente los avances son más significativos, pero bueno, es que también yo por lo menos sigo con mucha atención y mucho ciño la situación del aragonés, porque ya he hecho todo por el astriano, ¿no? Pues esos los de del Estado que todavía siguen sin ser oficiales y a mí pues también, eh, tanto como que el astriano sea oficial, que el aragonés también consiguiera dar ese paso y desde luego que, que se garantice su futuro, porque tiene un patrimonio lingüístico que, que además cada vez que lo siento, prestarme a muy abondo porque recuerda hay mucho al asturiano y, y tiene mucho En común y evidentemente pues son dos lingües eh, hermanos, y que y bueno yo, yo por lo menos en la biblioteca tengo bastante libros en aragonés, y, uh -huh. y préstame muy de cerca a todo lo que hacéis. Muy bien. pues muchas gracias. Es que me prestará mucho tarea y para con vosotros intercambiar ideas y, y conocer más sobre lo que lo que venís haciendo. Bueno y, y más pues la la charla de allí creando cultura a través de, de los medios que Por la parte que me toca, ¿no? Pues yo si eso no me lo creyese, pues no faría este, este programa, ¿no? Que yo creo que los medios de comunicación, siamos chicos, como llevo caso, u grants, como sería pues la, la televisión de, de la comunidad, la, la, la pública, digamos, u, u lo que sea, yo creo que hay una de las cosas más importantes, ¿no? A la hora de, de transmitir la luenga y de transmitir la importancia de, de la luenga propia, ¿no? Sí, yo lo clarísimo, no. Había un poco un vídeo que, que, que circuló mucho precisamente en la televisión aragonesa, no, de un reportero que, que reñía, no parecía que lo hiciera con muy mala intención, pero reñía un, a un paisano por falar aragonés, porque no lo entendía. Sí. Y ese tipo de, de situaciones, pues que, que no se dan de esa manera aquí no sé pero danse de otras formas, eh, sí que son muy negativas, no, de cara a, a, a que el falante menos concienciado, pues se anime a hablar en más ámbitos, no, porque Y evidente que pues que pueden atacarnos en determinados ámbitos políticos o sea, y los falantes que tenemos conocencia lingüística que tenemos otra serie de yaltades creáis, eh, no, no nos va a afectar mucho eso. Igual hasta nos ha, ha, va a animarnos a hacer más. Pero siempre me preocupa, y aquí termina las cuando introducen esa serie de argumentos, es el falante, digamos, no concienciado, inconsciente, muchas veces inclusive de que fala otra lengua, distinta al castellano, pues que Bueno, pues al recibir ese, esos mensajes negativos, muchas veces el, el, su autoestima no, no favorece precisamente el que el que transmita la lengua a los fíos, el que siga falando, y eso es lo que más molesta. Y creo que podemos hacer mucho por, por modificar esos, esas situaciones y por hacer refuerzos a los falantes que permitan que, que no sea una cuestión heroica el que al tener el uso del... de cada una de estas tres pues, nos, en los ámbitos máximos que sea posible ¿no? Entonces, en eso trabajamos también en intentar llegar que ya es muy difícil, ¿no? o sea, al valente más concienciado, pues todos llegamos más fácil con las redes y demás, pues la gente que tiene interés concreto y que tiene una militancia en esta cuestión pues eh, está un poco al tanto no, mayor o menor medida pero esa gente, esos falantes y que además, bueno, en Aragón tenéis la dificultad más de, de ese esparcimiento de la población y de bueno, todavía hay más complicado no y, sí. y en ambos casos también el aviallamiento de la población pues cómo llegar a esa gente y también eso creo que lleva una cuestión pendiente y que también me gustaría que falemos de allá y que busquemos conjuntamente soluciones yo voy a intentar, no creo que os lleve ninguna varina mágica, al revés yo os abro más, más incógnites y os pregunto yo más cosas que otra cosa pero creo que puede salir algo interesante esa, esa charra Bueno, pues muchísimas gracias Ignacio y eso, de todo esto, charraremos lo día 13 de abril a las 12 eh, en Ocentro, Joaquín Ronca, en la carrera San Braulio 5, adintro de estas 26 en las jornadas de las vengas de Aragón Nos vemos hasta Ignacio, muchísimas gracias por participar en Terra de Barrenaus". Muchísimas gracias Y continuamos con una miqueta de, de música y tornamos a escape en Terra de Barrenaus en el de FM en Radio Topo Vainaí de que traiga Chandal. Bueno, y ya como todos hemos comentado, Lo Zaguer Chilo 2, lo, este nuevo disco, esta nueva edición de Lo Zager Chilo, de un disco que, que edita Novarato hace años con 20 nuevas collas, 20 nuevos grupos que fan a suya canción en, en Aragonés. Eh, va a tener un espacio los 5 de abril a las 8 puntuales, sobre todo puntuales. No todos creigas que somos como otras salas que me anuncian a las 8 y impresa, no sé qué. No, no, no. A las 8 en Pecipia en la sala Arrebato, en la carrera Palafox número 28 Esto sí, Estoy como el teatro, Si no oyes, te, te trancan lo, a puerta, te, te lo pierdes, sí, sí, sí, <risas> sí exacto. O sea, es detalle. Puntuals, porque así tendremos a Coacción, que ya los hemos escuchado antes, punk, Dende, de borcha, y también tendremos lo pop rock de órbita, que son zaragozanas y zaragozanos, y que nos presentarán canciones tan pinchas como este As Estrelas de órbita. Hemos escuchado una miqueta y tornamos ya para despedirnos. Bueno, pues ya dica aquí, dica aquí estas 26. Bueno, dica aquí no, dica aquí lo programa sobre las 26 enas, jornadas de las luengas de Aragón, de Nogará, que, que bueno, son súper recomendables. Ya he puesto a sentir toda la ripa de cosas que va a Belle y que queremos una vegada más, Tamara y yo convidatos, y toda la chen que ha pasado por aquí, pero que sí, convidatos a que participéis. Que, que hizo. Viajaba cosas para todo el mundo. Son súper completas, ¿eh? A la fin, que. Pues oye, que son unas jornadas que, que tenemos de todo. Tenemos tastes, tenemos charradas, tenemos conciertos, vermús. Que no hicieras cuando en la entrevistada, Silvia. Pero me ha dicho con los bombons estos. ¡Oh, sí! La mineros, la mineros. Mm, Marvelous. Mm. Cadraille, pues, como a todo. Exactamente, pues eso, conciertos, el tastelo, turismo, bueno, bueno, bueno, un ver Edition edición de radio en directo, que, que hizo siempre también fa, fa muy togo y eso, pues convidados una vegada más a que participez, a que prevez de vivir en aragonés, que luego en allí para vivirla, para sentirla, para pasarlo bien, féndola, servir. A me estar cuentas. felices. Y antimás bueno, yo un detalle que, que, como no venimos a hablar de nuestro libro, eh, <risa> que antipartida estar en unas jornadas de Vitibomba. Yo quiero recordar que estas jornadas son autogestionadas, o sea, son unas jornadas súper completas que hacemos la H de, de traza voluntaria, que la H que viene a Y de traza voluntaria, que como, como muy mucho pues creo que sí, que si había gastos de viaje, pues pues gozanos de, de. no pues de, A lo menos que la H no llega de pagar por venir a, a Charrar o. o lo que sea, y que, y que bueno, que ninguna, pues eso, que de ninguna institución sea, bueno, que no me voy a embolicar en estas movidas, pero que, bueno, que, que lo tengas en cuenta que se pueden hacer cosas, no más con nuestros esfuerzos, a nuestras ideas, y que quedan cosas tan pinchas como estas, y que esto nos fa que no le debemos no debamos prendas a Dengun y ni a ninguna Muy bien, pues eso, desde de la base, desde la horizontalidad, desde la, la chen que somos en la carrera todos los días, eh, luchando por la Aragones, pues hemos organizado vistas cósicas y, y que yo creo que ha quedado muy muy pinchas. Bueno, de toda manera, ya sabéis, pues idle, participadle. y todo lo que veigas bueno malo pachi pacha que os afecto y que no una reflexión un lo que sea pues ya sabes pero que sí tan hará, pero si todos estimadas más, o si queréis decirlo, pero aquí per tierra de barrenaos lo que sea, pues ya sabes aún robame tened todas las formas de contacto los redes sociales, lo correo electrónico eh, en fin, ya sabes cómo trovame, ahora ya imposible, no, no robame así nas que, que bueno tdbelievers, tierra de barrenaos, barrenaos, barrenadas y eh, vamos a ir despediéndonos ya porque viene un programa de impuestos de este, y yo cuento que ya será trucando a, a la puerta Creo que sí, creo que sí que había por qué luchar por los nuestros derechos lingüísticos. Quiero agradecer a toda la chen que ha pasado por los micros, a Ángel, a Silvia, a Isidro, a Pardi, a Gerardo, a Rubén, a Tamara, a Ignacio, a Elena, creo que no a me... Veces. A, ver, a veces a veces <ríe> bueno, a toda la chen que ha por lo programa a toda la chen que treballa en las jornadas en estas jornadas y a toda la chen que treballa desde la base por la aragonés, que pues eso, pues lo suyo treballo que, que a la fin y en lo que le da importancia esta, a esta luenga también, pues toda la chen que, que se deja la, la piel en, en que esto tire en taban y bueno, Tidibilibers nos veíamos ante, antes con antes, antes de lo que creíais Este año ya sabes que lo de lo primero domingo de cada mes va una Mica Barrenaú. Cómo lo programa. Y bueno, un mes más o un programa más o no sé ya lo de la periodicidad como va. Has estado sintiendo Tierra de Barrenaos Radio. Lo programa de radio de raso en Aragonés, como siempre en Radio Topo. La boda sin voz también en la nuestra luenga. No no Dende 2015, prebando de fer más fácil, vivir en Aragonés. Desde 2015, como decía, probando es más fácil vivir en Aragones porque somos las que no reblamos, las que no nos vendemos, las que no tenemos ni patrocinios ni subvenciones, los magels del aragonés, los maquis gráfico las que no cambian de criterio cada cinco minutos. Si llevo uno malo, lo decides tú. Seis en de 2015 le vamos probando F más fácil vivir en Aragones. Y que te recordamos que Tierra Barrenos y la versión radiofónica de do Blog, do mismo nombre, aunque llevo más de 12 años ya recontando las mías movidas siempre, pero que sí, uco así, en Aragones. Como decía, vaya casi imposible, no robarme en las redes sociales, en los millos vas de Zaragoza y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en, In en Telegram y en iVox e con B y dos u ¿Te has perdido garra programa? No te enfaigas, puedes descargártelos en desde el blog, de la plataforma de podcast en iBox y de la web de Radio Radiotopo, radiotopo.org, aunque también robarás toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana, aunque llevamos más de 25 años informando a lo pueblo. Y recuerda que si ya es farta de cuñaos... ¡Ascuita tierra de barrenaos! ¡Ay, qué majo ha quedado! <ríe> Muchas gracias, Teddy Believers, por estar al otro canto del de, de aparato, aunque sienta estas cosas, y nos villemos. Las ondas, Las tío. ondas, las ondas, o lo que sea, porque ahora no, había, no va por ondas, bueno, en fin. Os traigo amor. <ríe> Muchas gracias por escucharnos, lo faigas como lo faigas, Teddy Believer, nos villemos en lo siguiente Tierra de barrenaos Radio, y no me digas que no voy a por qué luchar.